Por primera vez en el año 2014, ¿no? ¿Cómo les va, chicas? Bien. Bien. Bien. A ver, vamos a, a saludar a todos aquellos eh, que nos están escuchando. La verdad es que con mucha alegría porque estamos empezando este tercer año por Farco Satellital. Eh, hoy seguramente eh, haciendo como así como una blande, ¿no? Poniéndonos en, en, en, otra vez en la línea de juego porque está bueno. También eh, hacer esto de juntarnos Hoy con la oportunidad también de reunir algunas escuelas El trabajo de diferentes escuelas Y por otra parte con la oportunidad de saber que la tarea de educar, de enseñar y de aprender sigue vigente Así que vamos a, a darle primero la palabra a ustedes Así me cuentan bien ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué escuela vienen? ¿sí? ¿Quién empieza? Bueno, eh, yo vengo con Camila de acá del M 1 Eh, Camila Páez, Valeria Ladui y también estamos en compañía de otra escuela que es la Jaureche Hola, eh, de Arturo Jaureche Bien, Adriana presidente. Rodríguez Muy bienvenida vale. eh, Adri, vos viniste con la vice Sí, la con Claudia Claudia Cavalieri, Claudia. a quien saludamos ahí empezamos a nombrar a la gente que estuvo laburando nos van a ver en cámara, pueden mirar a la cámara y saludar ¿Sí? la gente los puede ver <risa> ¿Dónde nos pueden ver? Nos pueden ver en www.programarec.com.ar Es nuestro espacio, www.programarec.com.ar Estoy muy afectado en la voz. Sí, allí está tomándonos en la cámara Yael Blanca. Yael, bienvenida, parte del equipo de REC. Y les cuento que, bueno, en la coordinación y en operación técnica está César Baldoni. En la producción periodística y producción pedagógica estuvieron Eva González García y Néstor Cortés. Y, bueno, ¿quién les habla, ¿Cómo se llama? Ah, no sé, Cristian Gauna Muy bien. <risa> <risa> Acá Cristian Gaula. Eh, que por lo general siempre me olvido presentar, ya lo sé. Entonces, nada, esta vez como estamos empezando el año vamos a empezar bien. Y nada, estamos así como acomodándonos. Yo con una pequeña difonía, así que... Pequeña. Pequeña. No se nota. ¿Se entiende algo en lo que sí, hablo? La sí, la Cristian Down. El estilo <tose> gollerecha <de> estamos hoy. <tose> <sonidos. risa> Vamos a cantar. <risa> hoy no estamos para cantar. A ver, si nos quieren escribir, tenemos un mail. ¿Quién me ayuda? Horalibre.com.ar Repetilo de vuelta, si sí, aquel que nos quiera escribir lo puede escribir, lo copia Horalibre arroba programarrec.com.ar Si quiere ver las fotos, encontrar videos y en las redes sociales dónde nos encuentra. En Facebook, com como programa rec. Todo juntito se escribe. Y seguramente con página nueva, ahí César Dani estuvo trabajando mucho en la página de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cuál es la página? www.farco.org.ar Allá van a poder bajar este programa y seguramente las comunidades de diferentes ams y FM que formen parte de la red Farco van a poder bajar la programación y también ayudarnos a que otra gente, otros públicos, otras familias, otros jóvenes nos escuchen. A todos ellos un gran saludo, un fuerte abrazo. Sabemos que esto empieza como a ponerse así en circulación y después la boca a boca nos va a ir ayudando a que otra vez tengamos la audiencia que tuvimos años anteriores. Es el tercer año que estamos en el foro Argentino de Radios Comunitarias, muy contentos a partir de que empezamos a, a tener este público que empieza también de alguna forma a llevarnos a otras provincias, nos lleva... A Santa Cruz, a Formosa, a La Plata, en la provincia de Buenos Aires. También nos ha llevado a Jujuy y, y a Mendoza. Entonces, está bueno empezar a retomar el contacto con todas estas comunidades. Pero bueno, ustedes tuvieron también un encuentro, y de eso querían hablar hoy, ¿no? Sí. Fueron un encuentro que se llamaba Audiencia Pública. Eh, ¿Pero Audiencia Pública de qué? ¿Para qué? ¿En defensa de qué? Bueno, eh, fue el 25 de abril, uh -huh. en Pergamino y viajamos un montón de escuelas, nos pasaron a buscar por las escuelas, eh, estuvo muy buena como la previa a eso, como todos queríamos saber qué iba a pasar, cuando llegamos ahí armamos todos algo para decir y nos cambiaron la perspectiva porque tuvimos actividades. Claro. Uh, a ver, ¿fue una jornada donde ustedes viajaron solos, fueron en camioneta, en micro? cómo fue? Micro, fuimos en micro. ¿Cómo se organizó eso? cuénteme la previa acá antes oh no. que te encontramos a la prueba? Sí, por supuesto No sabés lo que fue Porque pasó de todo Así que se la chica. <risa> eh, no. Teníamos una hora pactada para llegar a qué hora era Teníamos que viajar a las 4 de la tarde y llegar a las 7 de la tarde ¿Qué pasó? El micro no sé que tuvieron que cambiarlo Porque no tenía el acondicionado No sé qué había pasado Y viajamos a las 7 de la tarde recién Y llegamos casi a la una de la noche al hotel Bien, así como... Com, pero comimos bien, la comida la, la... <risa> fue buena, sí, la verdad. Eso fue lo bueno. <risa> bueno, eso es buenísimo. Que te reciban con comida. <risa> ¿Qué eh Fuimos a un, a un restaurante, ¿cómo se llamaba? Mamma mía. Mamma mía, que nos estaban esperando las mesitas, todo bien armado. Eh, tenías tres menús, Bueno, vos elegías lo que querías. Mira. Yo elegí milanesas con papas fritas. La verdad que estaba muy rico. Clásica. <risa> ustedes también? Bife de chorizo, era Con sí, papas fritas Pero el bife, todo muy lindo Pero el bife no se podía comer Las papas fritas estaban únicas La actitud y la carne Estaba claro. la, la bien, bien, me, bien, bien, está. bien Me parece muy bien Bien, esa fue la previa Llegaron al hotel, descansaron Y al otro día se encontraron con que tenían que Reunirse en un predio sí sí Fue en el predio Esmata Me Así en pergamino sí. Mucho humedad, mucho mosquito, mucho mosquito. Mucha Lugar gente. con mucho césped Aire libre, lugar lindo, ¿no? Sí, estuvo muy bueno Aparte llegabas y como que tenías un contacto Con los otros chicos que estaban todos contentos Sacándose fotos Y en ese momento llegabas Y había un cordobés que te contaba lo que ibas a hacer Y bueno El cordobés no te contaba todo Y como que tenía una onda Bastante buena y... Luciano Davene. Bueno, no sé. Sí, que era el coordinador, estaba encargado de la recepción de todos los jóvenes, adolescentes, chicos y chicas, ¿sí? Y lo que hacía era como ir organizando las actividades. Los grupos, todo. A ver, esa primera actividad, ¿qué es lo que hicieron? La primera actividad fue la de la línea, ¿no? La de la línea, sí. Okay. Él iba diciendo, iba haciendo unas preguntas que pensamos y nosotros, depende de eso, teníamos que decir si hacíamos que sí para adelante y si no para atrás. Claro, y esa actividad servía para ver la distin la distinta Pensamiento los distintos pensamientos de los, padres, de los chicos. Claro. Y que no es que todo está mal, sino que todos tenemos una forma de ver las cosas distintas. Y que a veces pensamos que todos opinamos igual y no tenemos, eh, no, no es real eso. No, entonces, no. cuando eso lo hacías con los ojos cerrados. Cuando abrías los ojos, te das cuenta que había gente que estaba mucho más eh, para adelante que de la línea y muchos atrás. Y, y entonces decías, ¿cómo puede ser si yo pienso que todos piensan igual? Claro. Más así. En esto, dar por sentado que el otro está de acuerdo, que el otro claro. eh, maneja la misma información que yo, y en realidad lo que hay es muchísima diversidad en eso. Ahí te ¿no? das cuenta también que todos pensamos diferentes, ¿no? Y una de las cosas, me imagino, también en las que se puede trabajar ahí, es esta cuestión de que a pesar de pensar distinto, de tener posiciones distintas, se puede dialogar. Sí, se puede discutir. Ah. Yo los vi a ustedes discutir, los vi en algún momento Uy. en una apuesta en común muy interesante. ...donde cada uno iba contando algunas cuestiones... ...¿sobre qué temas hablaron? Hablamos... ...bueno, en la segunda actividad... Eh, ...se hacían grupos de chicos de distintos lugares... Ponerle, ...yo estuve con un chico de Veracruz ...y otros de Pergamino de la Escuela oh, de Bomberos... Eh, ...se hacían grupos con gente que vos no conocías... ...no era que te quedabas con el grupito que ibas... Eh, ...y bueno, te dan un, dos afiches... ...con los temas... Que, ...que uno de los temas era... ...¿qué es lo que te gustaba ver en la tele? ...¿qué es lo que querías ver en la tele?... Eh, ¿Qué más era? Ahí aparece algo bien interesante, ¿no? Eh, está, est estaban trabajando como jóvenes, adolescentes, claro. en la defensoría del público. Claro. Y en esto de hacer una audiencia pública, era una audiencia donde lo que se hacía era por primera vez, sí, sistemáticamente, generar un espacio de discusión, de reflexión sobre qué pasa en los medios, qué se publica en los medios, y cómo lo ven nuestros jóvenes. ¿Cómo? y qué opinan ustedes acerca de ¿qué es de eso? lo que queremos sobre esto de qué cosas se encontraban ustedes? O creo que la pregunta era qué ves en la televisión que te gusta ustedes qué pusieron tenía yo a mí me tocó de que te, tenías que poner cinco cosas que te gustan que están en la radio y en la tele que uh -huh. te gustan pero no están en la radio ni en la tele ah, te ah, y, y se hablaba ustedes? solamente mucho sobre que los adolescentes que no hay programas para los adolescentes que no hay opinión de los adolescentes en la tele en la radio yo eh, con mi grupo como que eran eran chicos que yo realmente viste cuando decís estos chicos para mí no piensan en nada <risa> y cuando abrieron la boca me di cuenta que nada que ver uno juzga viste está mal pero uno juzga eh, y le y le preguntaba viste porque yo hablo mucho bueno Y les preguntaba yo qué es lo que les gustaba O qué es lo que querían Y capaz que me tiraban eh, Que querían ver programas de salud Y le digo, pero vos realmente cuando están los programas de salud ¿Lo vas a ver? Y ahí es la pregunta que todos nos hacemos Capaz que nosotros pedimos Pero después cuando tenemos que mirarlos Cuando tenemos que prestar atención ¿Lo vamos a hacer? Eso es lo que también nos poníamos a discutir entre nosotros Hay como una dualidad ahí Entre el, lo que debiera ser y lo que después realmente pasa claro bien Bien, bien, bien Para empezar a pensarlo también Porque muchas veces a la televisión se le pide que enseñe, que eduque, y un, que haga un montón de cosas que en realidad la televisión no sé si tiene que hacer. Para educar estamos los profes. Desde, para, claro, para enseñarte y educarte y contenerte está la familia también. Entonces, pero quizás tiene que acompañar algunas cuestiones de principios, ahí ¿eh? que está bueno sí. empezar a pensarlas. ¿Y ustedes cómo también Bueno, trabajan? yo en mi grupo, como Cami... Camila, ¿no? sí. Bueno... Eh, nada, hablábamos esto, como decía ella también, que pensamos que los adolescentes tenemos que tener un espacio para hablar. La verdad que nos enfocamos mucho en eso nosotros, uh -huh. casi todo el tiempo, nada, estuvimos hablando de eso de los adolescentes. Y los chicos eran todos de Capital Federal, los que estaban con Yo estaba con una chica de San Nicolás, de San Nicolás, chicos de Pergamino. Mira. Sí, la verdad. ¿Y ustedes? a mi me tocó todos chicos de Pergamino. Mira, todo de allá. Sí, está eh, no, perdón. Eh, Cuando locales. Y si me preguntaba algo, me tocó con una compañera también mía, Camila Pastore, que no vino hoy. Eh, me tocó con ella el grupo, ella viajó conmigo y o a sea, nosotras dos nos quedamos mirándolos a ellos porque ellos le preguntabas ¿sí algo y ellos te decían, no sé, sí, poner uh -huh. lo que quiera. <risa> si es opinar entre todos, ninguno opinaba, solamente claro. Camila y claro. yo éramos las dos. Bueno, es muy difícil a veces generar... ...ese espacio, ¿no?, de discusión... ...a veces la gente no está acostumbrada a ser escuchada... Mm. ...cuando alguien no está acostumbrado a ser escuchado... ...no le ve sentido intentar... Se pone mal ...expresarse, los... claro... ...es eso, se pone mal... ...se pone mal porque capaz que es la primera vez que lo escuchan... ...o que le interesa lo que va a decir... ...y capaz que lo toma como un ataque y no es así... Mm. ...pero no, a mm. mí me tocó con... ...con chicos de Verazatei creo que era uno... ...de Pergamino también después no me acuerdo los de los chicos que eran bomberos no me acuerdo pero como que yo tenía un grupo de cinco y después iban llegando y me los metían ¿Viste? y estaba bueno porque... sí, se iba enriqueciendo con claro. más posiciones y, y había chicos de ponele, no eran todos de secundaria había chicos de primaria también y pues, hay un chico de 11, 12 con la compañera que te, que eran chiquitos y opinaban re bien y hablaban re bien y estaba buenísimo eso esos encuentros Claramente enriquecen, ¿no? Ustedes sí. sienten que fue rico, para ustedes... Sí. Digamos, sí. La, la, fueron y volvieron y, y, y siguieron igual ustedes o en la cabeza les cambió algo. ¿Qué empezó a pasar ahí? Digo, después, porque fue toda una jornada entera. Sí. Sí, digo, cambió algo, quedó ahí, todavía piensan que se puede hacer algo con eso. Sí. que eh, se puede hacer algo. Está bueno porque ponele a mí me gusta mucho debatir y estas cosas y, y sé que no es que a todos le gusta porque no hay gente hay gente que no le gusta hablar de estas cosas uh -huh. eh, y capaz que yo me quedo en un lugar como ponerle me quedo en un lugar con un grupo de personas que no le gusta entonces yo pienso que a todos no le gusta bueno ahí me encontré con la gente que le gusta lo mismo que a mí claro. y, o capaz que no sabían tanto o algo y les informaban y eso también estaba bueno Yo vi cosas que me resultan muy interesantes. Una es, por ejemplo, que eh, este cordobés que decís vos, sí, Luciano, en un momento les decía a todos los que habían participado en las actividades, no se olviden que hay que defender los derechos. Y esta primera idea de que el Estado tiene que eh, accionar para defender los derechos de los ciudadanos es fundamental. La otra cuestión es que, bueno, armar una defensoría del público Y que en ese armado, digamos de, En esa construcción Lo primero que se les ocurra hacer una audiencia Para escuchar a parte de esos públicos También me parece muy interesante Me parece que nos, nos falta un poco de ejercicio todavía En esto de hacernos escuchar sí El año pasado dijeron que habían hecho uno Para gente más adulta uh -huh. No sé dónde lo hicieron Creo que lo hicieron en, eh, pero en, en cada provincia No, que tenían que viajar Claro, esta es la primera experiencia Con chicos, chicas y adolescentes claro. ¿no? Y, y la verdad es que está bueno, está bueno Empezar a tener este ejercicio De la ciudadanía De escuchar al otro, de discutir con el otro Y de empezar a conocer los propios A derechos. mí en lo personal me gustó mucho La verdad que para mí fue una experiencia linda Yo cuando vine, le conté a mi mamá, a mi papá A mis amigos A mí me gustó mucho Y nada, les comenté todo lo que Con mi grupo hablé Y y nada Ellos me decían cosas como como Algunas quejas, ¿no? ponele qué pensaban sobre los adolescentes, mis primos, y que si alguna vez vuelvo a algún lugar y, y hablo de nuevo, que puedo sumar estas cosas que me dicen, ¿no? O sea, escuchar otras voces. Quedaste también. motivada y con la posibilidad de abrir nuevas conversaciones. Claro, Eso está, está bueno. está genial. Está bueno. Digo, eh, cuando uno empieza también a estar así como activado en esto de estar conversando con los demás, buscando qué aprender, qué saber, empiezan a aparecer como preguntas que antes no estaban ahí. Digamos, para mí es bien interesante que uno se pregunte Bueno, ¿qué miro en televisión? ¿Por qué escucho o no escucho radio? ¿Sí? Y por otra parte ¿Qué ley está pensando De alguna manera en que Nosotros somos públicos, aparte de ciudadanos Y somos sujetos de derechos? ¿Sí? Tenemos algunos datos sobre eso, ¿no? Sí, sí, tenemos información Dice, los artículos 68, 70 y 71 De la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establecen condiciones Que los programas de radio y TV deben cumplir Recordá que los derechos de los niños, niñas y adolescentes están protegidos por la ley y es nuestra obligación hacerlos respetar. Acá empiezan a aparecer algunas cuestiones bien interesantes que es, los medios, habitualmente, lo, todos los medios tradicionales, hablo de los medios tradicionales cuando hablo de la radio, la televisión, sí, eh, tienen por lo general una forma de funcionamiento que es netamente económico y no piensan en sus televidentes, en sus oyentes como ciudadanos sino que los piensan habitualmente como potenciales consumidores. Entonces lo que piensan es qué crema de afeitar pueden comprar, qué nueva, qué no sé... ¿Cómo te puedes vestir, cómo claro. tenés que actuar? Piensan que venderte. Sí. Y en definitiva ese posible comprador es lo que se vende en la televisión, lo que se le vende a, la, a, la a otra audiencia que es, a otro público, digamos que es el público que pone la plata, que son las empresas. Y acá hay algo que empieza como a nivelar esto, ¿no?, a equilibrar, que es, bueno, pero el Estado a vos te tiene que pensar como ciudadano, y te tiene que proteger, y para esto hay un marco de regulación que lo que hace es protegerte a vos como público, y me parece que en eso es muy interesante, la experiencia también era enriquecedora porque no había gente solamente de Buenos Aires o de Capital Federal... O, como en este caso vos decías, bueno, hay gente de San Nicolás. San Nicolás. Sí, o de Verazatei También había una chica invitada por uh -huh. intercambio, ¿sí? Con quien hablaron que era una chica italiana. Yo me acuerdo, ustedes son eh, de diferentes escuelas. La escuela 1 del 13, Manuel Mujica Lainez, ¿sí? Eh, la escuela número 2, Jaureche, Jaureche La 2 distrito escolar 19. Sí. sí. todas de la ciudad de Buenos Aires. También estaban los chicos de la escuela Rumania, número 2. Sí, y ellos hicieron una entrevista y hablaron con esta chica que era oriunda de Italia y que tenía algunas cosas ahí para compartir. ¿La escuchamos? No sí. Hola, mi nombre es Alice y soy una chica de intercambio de Italia. Estoy en el colegio ICADE, que queda en Pergamino, y estoy en un intercambio cultural por un año. Vine en agosto y me quedo hasta julio. Y esta escuela ICADE es una escuela de comunicación, por eso vinimos a una charla sobre los medios de comunicación y la ley de medios. Y está la televisión, transmite canales de, de cualquier tipo. Por ejemplo, está la RAI. Ray 1, RAI 2 y RAI 3 que trata distintos argumentos por ejemplo, Ray 1 muchas veces eh, transmite serie televisiva o fiction por ejemplo, Ray 3 muchas veces habla de política y de debates políticos entre políticos, personas que quieren debatir, hay un público en RAI 2 muchas veces eh, hay fictions o, o shows televisivos eh, después está eh, Rete 4 que nosotros que le decimos que es, decimos que es la re, la, la, el canal de lo viejo porque muchas veces se transmiten telenovelas. Después está Canal 5 que es un canal donde hablan más o menos de todos. Transmite el, el noticiero, eh programa televisivo, documentales, documentarios. El seis el Canal 6 que habla que muchas veces transmite películas y cosas así como Canal 5 también. Y, y bueno después están todos los otros canales como MTV Italia que habla de música eh, que transmite música transmite también eh, programas de otros países como Jersey Shore que es un, una transmisión de Estados Unidos eh, y otro programa por ejemplo Ra Historia que habla muchas veces de historia de algunos países ¿Qué es lo que te gustaría que muestren en los medios? Como hice un intercambio cultural, me gustaría que hable mucho de los otros países también. Como acá está el, el giro del mundo en 80 segundos, donde hablan, donde da noticia de todo el mundo. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. Donde la escuela hace radio. Segundo bloque aquí en el aire de Farco, sí, Satelital hoy con Hora Libre. Es nuestro tercer año por Farco Satelital. Les comento que estamos con las chicas de la MM número 2, Distrito Escolar 19, ¿sí? y de la MEM número 1, Instituto Escolar 1. Mm, Uno 1 no. tres. <risa> Uno tres, iba a decir. Me, me mareo. Uno tres. Hoy fui a muchas escuelas. <risa> Estamos en el estudio de la 113, del 13, ¿sí? en la ya. Escuela Mujica y, y yo estoy mareado, sin voz. La verdad que como primer programa... No te desmayo. No, no, no les estoy poniendo así como todo, pero bueno, eh, les juro que le pongo garra. sí La voz escueta, se escucha así como con un poco de aguardiente. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> eh, estábamos hablando ahí de la Defensoría del de Público, sí y la primera audiencia que se hizo en Pergamino. Les pregunto a ustedes... Eh, ¿Qué aprendieron acerca de esto? ¿Y cómo, y qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno tiene que defenderse de alguna manera? ¿Qué, qué tenemos de data sobre eso? Ayúdame Camila acá, acá dice que si te piden ver un canal o escuchar la radio que te gusta Si percibís violencia, violencia simbólica contra las mujeres o trato discriminatorio Puedes presentar tu reclamo o tu consulta Si no se cumple con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, comunícate rápido con nosotros al 0800-999-3333. Tiene que ver ahí el 3333 con el defenderse, no DEFE significa, uh -huh. si uno lo piensa en términos de letras, eh, con esta idea de defenderse. Y la verdad es que uno tiene que pensar a veces como público por qué necesita defenderse, ¿sí? en qué lugar lo ponen a uno. Y no está bueno que te pongan solamente en el lugar de consumidor. No. Está bueno que te pongan también en el lugar de votante, de eh, joven, de madre, de alumno. Digamos, hay como otros roles. Yo escuchaba ahí en las conversaciones, por ejemplo, que había chicas eh, que después en la audiencia hablaron. ¿Ustedes hablaron para todos? Sí. Vos sí. hablaste. Bien. Sí, sí, ella me enseñó Así como o sea, se, se da, que se haga cargo. Y, ¿Y de qué hablaste para la gente? Eh, bueno, a mí me dio mucha vergüenza hablar igual. Eh, yo en este momento no me acuerdo. de eh, Creo que di como un mensaje de que como que todos tenemos que... Si queremos que nos respeten, tenemos que hablar. Tenemos que pedir. Eh, uh -huh. O sea, si vos querés que te respeten, tenés que decirlo. Eh, y hay gente que no tiene esa valentía de salir a decir lo que le molesta o lo que quiere. Y si capaz estamos... Estoy yo o está un montón de personas que tienen más val valor y le dicen, no, tenés que hacer esto. Y el otro no es que lo estás mandando, sino que le estás eh, dando una mano como para animarse. Claro. Y está bueno eso, hay que hay que reclamar lo que necesitamos y lo que queremos. Hacerlo explícito. Claro. O Se hace que los demás puedan reconocer dónde está el problema y entonces así resolverlo como un problema. Exacto. ¿Sí? ¿Y ustedes están acordados de que hablaron? Sí, mira, te cuento. Primero que... Tenía mucha vergüenza, pero bueno, salió. Bueno, eh, hablamos de dos cosas, me estoy acordando. Bueno, yo hablé cómo los medios de comunicación eh, manipulan la información, ¿no? Y, bueno, a la vez hicimos un power un PowerPoint, ¿no?, que nos ayudamos también. Y yo hablé, di un ejemplo de las Islas Malvinas, cuando en su momento decían que, que estaba todo bien, cuando en realidad era todo lo contrario, ¿no?, uh -huh. Y nada, que habían chicos muertos, eh, nada, que estaban lastimados y la gente pensaba otra cosa, ¿no? Como que habían ganado. La realidad es, cuando la gente no tiene acceso a la información, claro. los medios de comunicación deben garantizar el acceso a la información y la circulación de esa información debe ser fidedigna. Y una de las cosas es que hay situaciones de las que uno se puede enterar, qué sé yo, si a vos te dicen hace frío en Buenos Aires, y vivís en Buenos Aires. Alcanza con sacar la mano por la ventana para saber si sí. hace frío o calor. Ah. Pero si a vos te cuentan que estás perdiendo una guerra o que te la están ganando y realmente la estás perdiendo, mm. vos ah. no tenés acceso a, al campo de guerra. Entonces ahí necesariamente necesitas un sistema instituido de servicios de medios de comunicación que sea fidedigno, que sea creíble, que sea en alguna instancia eh, verdadero, que tenga un sistema de control en el cual no se te pueda mentir me parecía bien interesante eso yo me acuerdo también, escuché ahí una chica que hablaba de las contradicciones que tiene el sistema todavía, y una hablaba con mucha claridad acerca de, bueno nos permite con 16 años votar, pero cuando empieza el noticiero, aparece un cartel que dice prohibido para niños, niñas adolescentes sí. y jóvenes por lo cual, no es lógico que yo no tenga que ver el noticiero eh, o que no lo pueda ver que no, sea, no esté preparado para mí tienes que decir al... el futuro del país y no puedes ver el noticiero claro y... estamos como locos en eso y ahí lo que planteaba ella era yo creo que tenemos derecho a votar los que queremos votar decía y hacía una propuesta y la propuesta era directamente bueno o armen un noticiero para nosotros o Ahora... adecuen el noticiero para que también sea digamos eh, apto para niños niños y adolescentes ustedes qué opinan con respecto a eso estaría bueno que haya un noticiero para nosotros la no, verdad no estaría sé. bueno Eh, Debiera tener otro ritmo sí ¿No? <risa> Otro horario también Otro <risa> horario, <risa> otro... bueno, no es menor Que haya otro horario, otro ritmo, otro lenguaje sabes que nosotros también habíamos Tocado el amigos? tema de Por ejemplo, estábamos hablando Con mis compañeras antes de, de, de Hablar, adelante de todos Que este programa de Peligro sin codificar mm -hmm. ¿no? Que a mí me gusta mucho Yo estoy comiendo y lo miro Con mi familia, con mis sobrinas Mis, her mis hermanos, y Hacen chistes, todo hay chistes que están medios eh, sí, fuera bueno. de línea, claro. <risa> y Sabufado. la verdad, hay bueno, yo dije que hay cosas que me parece que no están buenas porque yo estoy con mi sobrino. Se, se van hora los sale? chistes. Eh, ahora. Y si peligro sin codificar está desde, la, desde la, las 2 de la tarde. Y nada, dicen chistes que me parece que no están buenas. O sea, Se, se van un poco, me parece. Digo, ahí está o la sea. cuestión también de cómo adecuar un programa que no puede ser igual cuando sale a las 2 de la tarde o salen claro. a las 10 de la noche. Claro. Claro. mira claro. a mí te digo, yo miro el programa, a mí me gusta, pero yo lo único que es, no me gusta es eso, o sea, los chistes, que me parece que se van. Claro, los domingos está a las 2 de la tarde y todos los días se llama ahora peligro mundial, digamos, por uh -huh. el mundial, y, pero está después de las 12. Claro. Y ahí a <risa> peor, son peligros, <risa> cosas que... Que a las dos, dos de que... la tarde. Pero a las dos de la tarde debiéramos tener algún claro, cuidado. Obvio. Se supone que es un horario de protección para sí. claro. niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que hablamos. Ah, o sea, ¿qué proteges? ¿No proteges que no se vea un noticiero que te nota, que te dice las notas y cosas que pasan en el país o en el mundo lo que sea y te falta el respeto por entonces que no va? Y no estás pensando en vos como público. Pasa que estás comiendo con tu familia y pasan esos chistes que ahí siempre Uno especial que siempre dice chistes de guarango y como que te quedás, ¿viste? y Lo mirás a tu papá y a tus amigos viste qué hace. Claro, Pero bueno. Hasta incomoda. Sí, un poco. Claro. Bueno, a ver, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ayúdenme a dónde nos llama a dónde. Bueno, eh, tenemos el sitio web que es www.programarec.com.ar. Bien. Tenemos el correo electrónico que es hora que libre@programarec.com.ar. Y en bueno, Facebook. Facebook programarec. Y la página de Farco, que es Foro Argentino de Radio Comunitaria, es www.farco.org.ar ¿Cómo hacemos para eh, elevar una queja en algún momento si nos tenemos que comunicar con la Defensoría del Público? Bueno, tenés que entrar en www.defensadelpúblico.gov.ar y completar el formulario disponible en la selección en la sección Contacto. O escribirnos o escribirnos una carta y envíala al apartado especial número 8, sucursal Congreso del Correo Argentino. Perfecto. Vamos a escuchar algo de música, chicos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Algo de Ciro? ¿Ciro y los Parsas? Sí, sí. Vale. sí mírenla. Y recordemos el teléfono antes de que venga el tema. 0800-999-3333 ahí tienen la defensoría del público nosotros hacemos un pequeño relax así con un poquito de música escuchando a Ciro y después de mírenla volvemos con más Hora Libre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 Y así es, la Escuela de radio. La, la escuela de alguna manera nos propone el encuentro, eh, la reunión, la posibilidad de la conversación. Claudia, ¿cómo estás? Bien. <ríe> Bienvenida bien, bien. a la mesa. Bueno, gracias. Claudia Cavalieri ella es eh, profesora y también es la vicedirectora de la Escuela número 2, la Jaureche, aquí presente. Vos acompañaste a los chicos al viaje allí a la Audiencia Pública, a la Defensoría del Público. Así es. ¿Cómo fue la experiencia esta de acompañar A, a las chicas y a, a, y a los chicos? Bueno, en nuestro caso somos todas chicas Todas chicas, todas mm. mujeres Y de los otros colegios creo que también Había mucha mujer. muchas mujeres Muchas <risa> eh, mujeres Acompañar desde el lado Digamos más por ahí Realmente del acompañamiento No tanto por no he trabajado con ellas mm. En lo que es El que hacer de la radio Sino que fueron también con otra profe ...que es Eugenia, Rodríguez sí. Cordone, profe de lengua... ...que trabaja todas las semanas desde hace ya varios años con César... Uh -huh. ...y con los chicos de cuarto, que luego, bueno, ya están en quinto... ...así que bueno, la verdad que la experiencia fue muy, muy buena para nosotros... ...las chicas se desenvolvieron independientemente... ...elaboraron su PowerPoint, lo que iban a decir en la audiencia nos consultaron algunas cositas pero la verdad que las vimos crecer y las vimos hablar de igual igual con cualquier otro, al nivel de cualquier otro chico de, las, de los que participaron en esa audiencia, ¿no? Claro. como decían ustedes antes, chicos de diferentes lugares, diferentes tipos de escuelas, así que bueno, eh, una... con los jueños en lengua y hacen el taller de radio junto con César, ¿no? claro, Anaí. ya empezaron el taller de radio este año ¿El año pasado? ¿Cuándo lo hicieron ustedes? En cuarto, en cuarto año. ¿Estás en quinto yo, ahora? Claro, yo en quinto Tenemos a Anaí, que está con el profe, con César mm, Mira, ahí está Estamos. Que ahora nos está haciendo la operación técnica Exactamente Bien, y pregunto ¿Cómo fue esto, más allá de la, las historias No personales de toda la situación Que se pasa para ir, para llegar esta Espera del micro y demás eh, ¿Cómo fue esto de la organización También allá? Eh, ¿Viste que había conversaciones, que se trataban temas interesantes? ¿Qué, qué, qué es lo que empezó a pasar en ese detrás? De... La verdad que lo más este. lo que más me llamó la atención fue la, lo genuino de la participación de los chicos, ¿no? Uh -huh. eh, lo primero que hizo el organizador. Este, Luciano. Luciano fue. ...echarnos a los mayores de 20... ...y que los chicos se pongan a trabajar... ...a compartir, a a discutir... ...que al final no fue tanta discusión... ...porque había tantas coincidencias... ...que eran, entre ellos mismos se asombraban... de eh, ...que chicos de Pergamino... ...de ciudades, de pueblos por ahí más chicos... ...chicos de eh, una escuela de... ...no sé, de Capital de Flores como el Cortázar... ...como una, una escuela de la zona sur como la nuestra tenía muchísimas más coincidencias que cosas para discutir. Pero me parece que ese momento de la mañana en el que se preparaba la audiencia, fue lo más rico de toda la experiencia. ¿No? Pues en la audiencia, bueno, era la cuestión más formal, armada, tres, cuatro minutos por grupo, con algo que a lo mejor habían traído preparado. Pero los, ta, la, los, la, talleres, con, los talleres o la conformación de grupos, esto que comentaban las chicas, la elaboración de esos afiches de qué les gustaba o qué no les gustaba y que habían los medios, que querían ellos como adolescentes que hubiesen los medios, eso me parece que fue lo más importante de la yo escuché ahí jornada. también eh, como con mucha sinceridad a los chicos, digo que recuerdo no sé una de las cosas decía, bueno pero vos que escuchás radio y uno dijo yo no escucho radio Puedo hablar de la televisión y, y no, Pero me parecía muy pasmosa esa Esta cosa de no querer quedar bien Si yo no mal. escucho No escucho radio Bueno, de eso no soy público De la televisión, sí Entonces había como esta cosa así Tampoco de querer Querer encajar en el otro O querer eh, darle gusto a los adultos Sino había como una cosa De querer tomar posición De un modo también muy muy claro También de, de a veces de reconocerse en un lugar de público muy particular, el de los adolescentes es un lugar muy particular Seguro. en la sociedad. Chicas, a, a ustedes les, les, les digo, eh, más allá, digamos, de, de esta cuestión de relato de lo que fue la mañana, ¿no? Eh, ¿Se extendió hasta largo eh, la tarea? ¿Se quedaron hasta la tarde, mediodía? ¿Cómo fue? Sí, nos quedamos hasta, no me acuerdo la hora, tipo siete de la tarde, ¿no? sí. O sea que se hasta el final de las audiencias claro, sí. Sí. Y después de las audiencias ¿Qué, qué se hizo allá? ya, lo de la banda de música y todo eso Ah, sí Ah, mira. Hubo una, nos merendamos todos ahí Es eh, muy bueno, toda la comida fue muy buena Con Sí rigor, <risa> dos, Una comida volvió <risa> mal Así que Algunos <risa> <Bueno>. empeciados <risa> sí. Bueno, eh merendamos y adentro donde se hizo la audiencia hubo como una fiesta, como que se festejó cantaron, eh, algunos rapearon vino una chica de rock eh, perdón, vino una chica, cantó la verdad que muy lindo impresionante era era estaba de para chica. decirlo porque muy fue impresionante eso y después vino un grupo de rock, ¿no? Sí. unos chicos, sí, estuvo muy bueno o sea que no, no fue solo discusión, conversación y no, fue son... festejo también también hubo festejo, encuentro digamos. sí, sí ¿Quedaron en contacto con alguna otra escuela, con algún otro grupo o algo? Mm, no, no yo, yo no, pero no de allá, no, sí, no. más más de sí. ustedes. Eh, digamos. no, sí, había una escuela que, <coughs> eh, no me acuerdo, creo que era de la Satei también, que cerca de nuestra habitación están y como que después de que terminó todo nos quedamos hablando. Uh -huh. Y bueno, y ahí pasamos teléfono y seguimos hablando algunas cosas. Nosotros bueno? eh, como mucho, hablamos con unos chicos de ¿Dónde era? De percamino. No, no. Yo, los que estaban atrás nuestro en el micro. Ah, de Barracas. Ahí está. Bueno, ellos son de Grupo Temas, me parece, Temas. Y nada, y hablamos, nada, hablamos esto, lo de la radita. La verdad que no nos hicimos amigos, pero nada. Estuvo bueno. Nos conocimos, sí. Igual ustedes las escuchan ahí hablar juntas a las chicas, son de dos escuelas distintas. Son de dos escuelas distintas. <risa> ¿Sí? sí. Así que hay algo de este laburo que empieza también a reunirnos. Um, estas dos escuelas están muy cercanas La 2 y la 1 del 13 Pero la verdad es que también está bueno Cuando en diferentes escuelas Se empiezan a hablar como voces Que ustedes se empiezan a encontrar en varios lugares no Sí, aparte trabajamos con otras cosas Ellos tenían que editar al colegio ah, también uh -huh. Está bueno Eso está bueno sí Nosotros también, bueno, eh, habíamos tocado el tema del cole Nosotros sacamos imágenes del, del cole uh -huh. eh, había inodoros rotos eh, ¿Qué más? Bueno, un montón de cosas, el eh, picaporte que no estaba, le sacamos fotos con las chicas, eso fue parte del PowerPoint, y nada, y mi amiga había hablado de que todos hablaran del paro de docentes, pero que ninguno escuchaba a los chicos, si sí, necesitábamos cosas, eh, nada, eso. Como que había en los medios una crítica muy liviana, sin cuál era el problema real que estaba teniendo la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿No? hoy por ejemplo tenemos grandes problemas no se consiguen micros en la ciudad de Buenos Aires eh, pero se puede gastar un dineral en hacer publicidad sí. o que vaya a cantar violeta en el campo sí, en medio de la ciudad de Buenos Aires y se gasta mucha plata en eso y de repente cuesta muchísimo gestionar cosas tan básicas como el arreglar un techo en una escuela, el conseguir que los picaportes estén en buen estado matafuegos, todo, ¿no? digo eh, está bueno porque esto cuando uno se pone a pensar en los medios digo bueno, ¿por qué esas cosas a veces no están en los medios? ¿Qué intereses juegan por los cuales eso no se transforma en noticia y podría ser noticia? ¿No? Sí. Por ahí eh, hablaron con Cinto Tabiano, las chicas de Rumania y entonces resulta que Cinto Tabiano que es la defensora, ¿sí? Uh -huh. Ella también nos comentó algunas cuestiones, vamos a escucharla a ver qué tenía para decir. Nunca imaginamos tanto nivel de participación, de hecho les conté que fue la audiencia pública con más personas inscritas para poder expresarse, así que fíjate si no hace falta eh, estos espacios para que los chicos y las chicas se puedan expresar, puedan contar sus ideas, que una vez que se abre un lugar, bueno, juntamos mucha más gente que tiene ganas de decir cuáles son sus necesidades vinculadas con los medios de comunicación y también sus reclamos, porque hoy los chicos y las chicas, ustedes nos dijeron que los los discriminamos, que los marginamos, que los estigmatizamos por el lugar en el que viven, por la ropa que usan, por la forma en la que se peinan y que no les damos lugar para mostrarlos realmente como son, que no todos se drogan o no todos salen a bailar y se pelean, que realmente es importante generar espacios y que ustedes puedan producir esos espacios para estar todo el tiempo siendo interpretados por adultos, así que ha sido una gran jornada. ¿Cuál fue el tema que más, más te llamó la atención? Más que llamarme la atención, me conmueve verlos participar eh, porque necesitamos esas voces. Hemos construido una sociedad que no les deja espacio y entonces es una sociedad que no quiere ser interpelada, es muy conservadora. Y lo que necesitamos es desacartonar un poco ese mundo de los adultos y dejarlos participar, dejarlos decir todo aquello que tienen para contarnos. Porque, por ejemplo, hoy se marcó mucho que hay un alto nivel de violencia en el horario apto para todo público, que no se respeta a veces a los familiares, que no se respeta a las víctimas y todas esas cuestiones son muy importantes para transformar los medios de comunicación y que no sean un negocio, sino que sean un servicio. Ahora la Defensoría tiene una tarea por delante de sistematizar todo lo que se dijo y de reunirse con los distintos licenciatarios porque fíjate que no es que se dijo puntualmente bueno, en tal canal, a tal hora sino que se habló en general así que lo que tenemos que hacer es juntar a todos los representantes de los medios de comunicación y explicarles que esta está siendo la realidad reclamada por nuestros niños, niñas y adolescentes y tratar de difundirlo en los mayores ámbitos posibles cuando los pibes se reconocen como sujetos de derecho, los medios de comunicación no vienen, es lo mismo que denunciaron los chicos entonces desde la defensoría del público tenemos que trabajar para visibilizar esto que pasó hoy, para que salgan los diarios, para que salgan los noticieros para que se cuente qué piensan los chicos, porque si no no vamos a poder transformar lo que nos pidieron y es necesario porque vivimos en democracia y una democracia sin la participación de los chicos no es una democracia real va a ser la única audiencia que va a haber a... ah, ahora se vienen las otras 5 audiencias en las otras regiones del país, nos vamos a Casilda en Santa Fe, después nos vamos a Formosa, vamos a Catamarca, vamos a estar en las seis regiones y tal vez quien dice el año que viene nos volvemos a reunir en otros puntos del país para volver a hacer audiencias públicas viendo que hay tanta necesidad de participación. Comunícate con Hora Libre a través de o en Facebook. Busca programarec. Escúchanos en www.farco.org.ar Y estamos aquí en Hora Libre. Eh, estamos hablando de lo que fueron las audiencias públicas de la Defensoría del, del Público. Y resulta que, bueno, se trataron varios temas. Ustedes querían comentar algunos más de... Esos temas que parecieron como relevantes, ¿no? Sí, temas muy importantes como la violencia de género, uh -huh. que también se trató, temas como... ¿Cómo aparece la violencia de género y el lugar de la mujer, digamos sobre todo, de los más vulnerados, en los medios, ¿no? en las pantallas habitualmente? ¿Y cuáles serían los criterios que habría que tener en cuenta? Seguramente ahí se empezó como a discutir. ¿Qué les quedó un poco de eso? Yo, mira, yo hablé con, con Cintia, ¿no? Ah. Pero la agarré sola, sí, no, así, no. por sí. Oh. Mm. La agarré, nada, y le dije que a mí me gustaría, ¿no? Que en la radio, nada, que hay espacios, ¿no? Pero que, que haya espacios donde podamos pod pod transmitirle a esas mujeres, nada, que son maltratadas, a que, a que hablen, que no se queden calladas, que si no hablan, si ellas no hablan, no la podemos ayudar. Nada, yo le dije eso, yo lo sentí. Y entonces fui, la agarré y le dije, nada le conté eso me parecía que estaba bueno y te respondió algo que no mi hijo sí nada que que es buena mi idea y lo anotó todo lo que yo le decía anotaba a ella viste y nada lo tenía en cuenta para hay, mí era uh, algo importante hay, había algo interesante que ya había salido en la audiencia anterior que era que había que empezar a generar espacios donde se pueda comunicar desde una perspectiva del derecho que Esto significa no solo que te comuniquen a vos pensando en vos como consumidor, sino que te piensen en vos persona, y en vos persona mujer, en vos persona trabajador, en vos persona posible estudiante que a veces no tiene recursos económicos para estudiar, o que te, te pueda de alguna manera también eh, informar ¿sí? acerca de dónde acudir y qué hacer cuando tenés un problema, para que alguien defienda tus derechos. Parte de lo que el sistema de medios... Eh, debe hacer Es de alguna de manera poner disposición Es información que si no, no fluye Que si no, no está accesible a toda la población No es menor lo que decís Porque es muy importante No solo sentirse escuchado Sino contar con información de saber a dónde acudir Cuando uno claro. tiene un problema sí, eh, es, es bien interesante Yo quiero ahí Vamos a escuchar ahora a Luciano Luciano Davene Que fue quien estuvo a cargo de eh, ese primer encuentro grupal y de la dinámica de toda la mañana, ¿no? Uh -huh. eh, un cordobés que por ahí me parece que la llevó bastante bien, ¿no? La verdad que sí, sí. <risa> que cuando tuvo que ser divertido fue divertido y después de la audiencia se puso serio Mira vos. Bien, Luciano Davene nos contestaba así. Lo más significativo que ocurrió en toda la primera mañana que estuvimos con vos. La inmensa participación de jóvenes de todo, de toda la provincia. Y después lo, lo que sale de ese encuentro, que es un debate y una puesta en común de ideas que a mí particularmente no me asombran, Le va, son bastante parecidas. El que está hablando también de necesidades bastante puntuales de los jóvenes en relación a los medios que tienen que ver con la inclusión, con la no discriminación, con el respeto y, y cómo esas cosas se cruzan con si los jóvenes son ricos o pobres, eh, si los jóvenes eh, con el color de la piel, con la cultura, con la música que escuchan, eso se repite en todo el país y es sintomático y hay que prestar atención a eso. ¿Cuál es tu opinión eh, sobre los planteos de los estudiantes de hoy si es que se va a llegar a algún acuerdo, qué va a pasar con ese acuerdo. Que no, que no necesariamente se va a llegar a un acuerdo y que no está mal que así sea. Me parece que acá había muchas posiciones y que, y que las posiciones que se presentaron son bien complejas y que por lo tanto yo no esperaría que de un encuentro de tres horas surjan acuerdos de eso. Lo que yo celebro es que eh, hay una predisposición a decir, bueno, yo pienso eso, esto, y a escuchar qué piense el otro y a, y a reflexionar en torno a eso. Creo que, que si se lo propusieran muchos de los que están acá, podrían eh, no solo llegar a un acuerdo, sino pensar cosas para hacer en relación a eso. Desde tener su propias radios hasta intervenir en las radios que existen. O canales de televisión, o, o páginas web, lo que sea, digamos. Yo lo que sí veo y que cada vez me sorprende más a medida que voy trabajando más este tema con jóvenes que hay en el en el marco de las inmensas disidencias que podría haber entre 130 pibes de distintos lugares al contrario lo que uno encuentra son muchos puntos en común y que esos puntos en común tienen que ver con algunas cosas que se repiten en todos lados que tiene que ver con eh, participación respetuosa en los medios que haya contenido para los jóvenes y discriminación el el tema de discriminación con distintas formas aparece cruzando cada encuentro que uno hace con jóvenes entonces, en relación a los medios digo entonces bueno ahí hay un, tres o cuatro puntitos que está hoy están en todos lados me parece que construyen una agenda común que hay un arco social general amplio de jóvenes que, que tienen eh, pensamientos ideológicos hacia un lado y jóvenes que tienen pensamiento ideológico en la otra punta y todos están viviendo que los discriminan, que no los respetan y que no participan. Escuchábamos ahí a Luciano Davene que fue entonces quien estuvo a cargo... De medio de la conducción del evento En términos de hacer dinámicas de grupos Proponer también el debate no eh, Aparte de que Nosotros se nos parecía mucho un profesor Así que algunos me decían que parecía el tuco Pero estilizado ¿sí? mm. Al tipo le fue muy bien con las mujeres Ya lo sabemos <risa> <risa> sí, <ríanse ustedes. risa> Pero por otra parte Decía cosas muy interesantes Eso indudablemente lo decimos todos eh, Hay algo que me parece que está bueno, que es, por lo menos abrir el debate, ¿sí? Proponernos de alguna manera a pensar eh, qué nos pasa a nosotros cuando somos públicos. ¿Ustedes miran televisión? Sí. Sí, yo, sí. yo no miro muy, mucho. ¿No miras mucho? Yo miro, bueno, yo miro muchos chimentos, eh, intrusos, eso, me gusta a mí, novelas. María uh -huh. Brasil, todo eso. La historia, yo les pregunto, ¿qué van a buscar ustedes cuando miran televisión en medios generales? A mí me gustan eh, los lugares donde debate, me gustan. Porque el estaba ese que con conducía el Bahiano, era, uh -huh. estaba bueno. Yo lo miraba y hay uno a la noche que también habla de filosofía, que está también está bueno, que es muy a la noche, casi madrugada. Después mucho lo que me atrape en el momento. Ahí lo que lo que te, te atrape empieza a parecer que uno a veces no va a buscar muy consciente. No, yo quiero decide. buscar información. Yo, no no uno lo consume así. No. Sobre bueno. todo los medios masivos. Si querés buscar algo, a lo mejor los buscamos por otro lado, ya... Más... por internet, claro, ¿no? más premeditadamente. No, sí. oh, no sé, si yo quiero saber de filosofía, me leo un libro. Sí. Digamos, <risa> Pero es divertido como era el señor ese de, del programa. Claro, eso claro. es interesante. Ahí empieza a aparecer algo, que algo se haga divertido. Sí, claro, ya entretenido Vos me decías que escuchás y ves más los programas de intruso Sí, de me gustan, conmigo En general ahí pasa algo que es Uno va a buscar entretenimiento Claro ¿sí? Y a veces a los medios le pedimos otras cosas no sí, es verdad Y en realidad lo que tenemos que pensar es que Si la gente va a buscar entretenerse Y queremos que haya contenidos Que sean interesantes, pero también sean importantes Hay que buscar la forma de hacerlos entretenidos Claro, se sí, tiene que fusionar sí. esas dos cosas Claro Esto que decía esta chica me parece una muy buena propuesta, que es el tema de, bueno, quizás tengan que hacer un noticiero para adolescentes, si querés que los adolescentes voten y tengan también la información como para poder votar con cierta prolijidad y con cierta responsabilidad social, uh -huh. ¿sí? Ahora, no puedes pretender que un adolescente se fume en síntesis que está pensado para ti de más de 40 años, ¿sí? Porque es eso, termina siendo insoportable algo que debiera ser entretenido, uh -huh. ¿Mm? Eh, me parece que en esto tenemos un camino largo para hacer eh, ustedes las dos van a escuelas de orientación en comunicación sí. sí saben si se van a dedicar a la comunicación o no eh, a mí me gustaría no estoy decidida pero me gustaría algo por ahí al cine o algo así Muy bien. vos a mí bueno eh, yo estudio inglés pero me gusta comunicación pero a mí me gustaría estudiar eh, locución Mira. me interesa locución mirá qué lindo. ojalá se está buenísimo sí. vos dirigís una escuela que está en el área de la comunicación por elección porque salió así o cómo fue en realidad combinación de ambas cosas cuando uno puede elegir una escuela y después bueno puede elegir la elección es quedarse en una escuela claro digo. no más que ir a, una, a trabajar en una escuela así que bueno la elección de estar hace casi siete años en la escuela sí eso es pensado y y, y, y sí por elección eh, nos pasa esto de la comunicación es tan amplio tan variado que bueno en la escuela hay dos orientaciones pelitos mercantiles como que la gente los papás los chicos dicen ah no esta es la especialidad y entonces bachiller con orientación en comunicación social es medio como ambigua. Bueno, creo que estos espacios, las audiencias y, y la tra la tarea que hacen los chicos de REC, los profes, hacen que esta orientación cobre sentido y amplíe los horizontes, que es lo que tiene que hacer el secundario, ¿no? Y que también la gente de a poco, los padres, las familias, los barrios, tengan diferentes personas que empiecen a conocer las posibilidades que tiene la comunicación. Uh -huh. Estamos en un momento donde se va a abrir mucho un mercado laboral, sí. va a crecer muchísimo porque hay desarrollo de tecnología, hay un nuevo marco regulatorio y hay una apuesta del Estado porque crezcan el sistema de medios y servicios audiovisuales, tanto en radio, televisión como en cine. Yo eh, Hoy estaba haciendo, tres eh, estaba haciendo un currículum uh -huh. y al final cuando tenía que poner la secundaria, me ponía especial, la, la escuela estaba en especial de comunicación. Y dije, ¿quién me va a buscar para esto? Entonces como que uno piensa, si sos comercial, bueno, te van a buscar porque está bueno eso. Pero como que no le dan tanta importancia, como es algo que consideran que no sirve. Y en realidad, ¿sabés qué? Cada vez menos eso. Porque empieza a pasar que hoy hacen falta muchos servicios que tienen que ver con la comunicación. Claro. Que van desde el community manager hasta el que maneja las redes sociales o okay. quien sabe de audiovisual, quien puede editar, quien puede editar contenidos, quien puede subir los contenidos, quien puede manejar con, eh, los contenidos y las interfaces con diferentes plataformas. Aparte de todo lo que es la comunicación dentro de las organizaciones, entre personas, hay como un campo que es desconocido, pero que es sumamente amplio. Y que la mejor forma de que nos podamos conocer y que le podamos, de alguna manera, saber que es una opción más, uh -huh. sí es empezar a meternos en ese mundo. Por eso está bueno también a veces participar. ¿Mm? Chicas, eh, profe, gracias por venir. Nada, gracias a ustedes. No queda nada de tiempo, ¿no? Bien, se nos fue el primer programa. Eh, espero que vayan yo espero la próxima semana estar con más voz agradezco díganme sus nombres y apellidos quién hizo este programa este primero era libre en el año 2014 nombre y apellido Adriana Rodríguez Valeria Ladue. Claudia Cavallieri y la niña que se me fue Camila Páez Bien, estuvo allí eh, César Baldoni Haciéndonos la coordinación eh, de piso Junto con la operación técnica Estuvo ya el blanco Néstor Cortés Y aquí quien les habla como puede Pero que habla todavía Cristian Gaonar. Nosotros les decimos hasta la semana que viene Cuando volvamos a decir buenos días Buenas tardes, buenas noches Esto es Hora Libre chao hasta la semana que viene